Bueno, pero que de, de molladuras vai oxe, non hai que mollarse Igrexa como era, aberta por reformas, hai que mollarse sí, sí, sí, sí. Eu quero vos presentar, atravesando o Atlántico Pero en sentido contrario as correntes normais Porque as correntes normais a veces que van de norte a sur, no Atlántico sí, sí, non Aquí sí. por, diante de, por diante de nós Bueno, pues, coldo ben en sentido contrario Porque Coldevi sempre foi así a contracorrente no? Vamos llar así un pouco Vale, eh, para presentar a a recibir cunha frase De Angela Davis Dice É importante actuar Coma se fose posible cambiar o mundo Facer realidade un momento na historia do planeta No que a explotación e o racismo e a guerra Non sexan as características principais da sociedade humana Nunha buscada rápida en internet Se si buscades a Coldobi Velasco Vázquez Divos que é profesora asociada a tempo parcial De traballo social na Universidade das Palmas de Gran Canaria investigadora social e é vogal en movimentos sociais na xunta de goberno do Colexo Oficial de Diplomados de Traballo Social, en Las Palmas. Tamén nos di que lle concederon o premio Roque Nublo en 2016, non? e incluso tendes unha fotinho, ela recolhendo o premio e alzando un papel no que pon, a OTAN que colla a maleta, benvidas, refuxiadas. Tamén vos dirá que en 2021 coordinou con Joaquín con Jordi Calvo o libro Pacifistas en Acción, editorial Icaria e que no 2024, como vogal do Centro de LAS de Estudos pola Paz e do Centro Iridia pola defensa dos Dereitos Humanos, presentou o informe «Quén vigila o vigilante?», no que acusan a Axencia Europea de Fronteiras, Frontex, de ser o brazo armado dunha política migratoria que xera morte, tortura e violencia nas fronteiras, exixindo a súa abolición. Frontex non rescata, non evita mortes, non protexe, non respecta os Dereitos Humanos, nen combate as mafias declaraba nunha en que revista. Hai tres anos tamén, iso tamén o buscades, se si o vedes, a Delegación do Goberno de Canarias che puxo unha sanción de 6.600 €, 6.100 €, senorado como convocante e organizadora dunha acción antimilitarista que actualmente, bueno, pois pues está aberto o suicio, se está revisando porque parece que apareceron novas novas probas documentais. No cal non era a a instigadora daquelo, pero bueno, a alternativa antimilitarista de Canarias segue denunciando que o Porto da Luz de Las Palmas está a utilizar para o tránsito de armas agora cara a Israel e colocan paraugas diante dos tanques o día das forzas armadas para paraguar la guerra Se tivera que decirvos a Logoela que non conté a prensa dirívos e con Coldovi é unha mulher tenra de sensibilidade infinita De tanto en tanto mándanos notas de voz por WhatsApp ás amigas con poemas que salen do seu peito, do seu ser, transmitindo paz e poñendo acento nas feridas do mundo. Vou vos o último. Dice, nos, nos encontramos en el mismo contenedor, tú buscando, yo tirando, la basura en sus dos versiones. Nos miramos en el mismo sentido, tú anhelando, yo desechando, las obras son de un único lado, Nos hablamos en el mismo lenguaje, tú directa, yo evitando. Las vergüenzas habitan en el privilegio. Nos preguntamos en el mismo dudar, tú sufrida, yo analista. Las razones siempre juegan a favor de la distancia. Nos sonreímos en el mismo humor, tú resignada, yo interpelada. Las risas nos sacan sombra de apagones. Tú, yo, nos. Sabedes que a min me chama moito o tema da sororidade? Pois, col do Vitamén xemplo dela, non? En el Salto, escribía, en el xornal digital del Salto, escribía non hai tanto. Tirando de un hilo, el tejido se mueve, aparentemente se deshace, e por dentro se fortalece. Resiste abrazándose a los hilos hasta formar nuevamente una resistencia a la caída con los empujones de la represión a la disidencia en diferentes versiones gracias condoby pues, muchísimas gracias la verdad es que me gustaría conocer a sap pi porque es muy interesante ¿no? es muy interesante bueno ...muchísimas gracias por la presentación... ...lo primero también... ...muchísimas gracias por... ...por esta invitación... ...porque supone para mí... pues ...un, un gusto venir... A, ...a una tierra donde tengo parte... ...de mis raíces... ¿no? ...por parte de mi amacho... ...y porque... Mmm, me, ...me encanta... ...de alguna manera... ¿no? ...estos teloneros que hemos tenido... ¿no? ...al principio de la mañana... Para, para que llegue la estrella, ¿no? unos teloneros jóvenes que están iniciándose en este, en este mundo de, de la teología, así que gracias gracias Andrés por, por esa introducción tan buena. ¿no? Bueno, lo que más me gustaría es poder compartir con todas ustedes una conversación sobre el título... ¿no? una conversación que nos ayude a todas y a cada una a ver cuáles son realmente los desafíos a los que nos sentimos llamadas personal, comunitariamente y como y como iglesia de, de, desde Galicia ¿no? y pensando en, en Encrucillada ¿no? hay un refrán africano que dice para que nazca un árbol en el desierto es necesario que en algún lugar exista un depósito de agua creo que lugares como estos estos foros estas revistas estos espacios de encuentro los yada la red miriam los espacios distintos que nos regalamos son depósitos de agua ¿no? que nos ayudan a, a poder eh, hacer o promover que, que nazcan estos estos árboles no por eso por eh, frente a la pregunta los desafíos de las periferias a la iglesia tiene una única respuesta conversemos dialoguemos ¿no? hay algunos elementos que por supuesto eh, vamos teniendo eh, claros en nuestras biografías, en nuestras vidas van siendo soplados por, por la rueda ¿no? y vamos poniéndole escucha y entonces este es el momento de, de compartirlo ¿no? previo me gustaría algunos elementos que, que son importantísimos y es que cada una de nosotras hacemos eh, esta, digamos este este recorrido desde la iglesia que somos, que estamos y que tenemos ¿no? hacia esa iglesia que es soñada por Dios Esa iglesia que es soñada también por por nosotras, ¿no? Y permanentemente, yo creo que es una de las cosas que, que esta mañana se ha repetido por parte de Francisco y por parte de Andrés, estamos en proceso permanente, ¿no? Hay una canción bellísima de, de Jorge Dresle que dice Amar, amar la trama más que el desenlace y esa es la invitación no amar la trama más que el desenlace y sentirnos todas eh, en salida, lo decía Andrés ¿no? de una manera muy bella pues en tránsito no estamos permanentemente en tránsito ¿no? y sentirnos así nos hace sentirnos también y comprendernos desde esta mirada del ensayo estamos permanentemente ensayando los caminos pero caminando ¿no? a veces con aciertos pero sobre todo con muchos muchos errores ¿no? eh, en, el, en la primera parada que quiero hacer en el, en el camino con la mochila que nos, que nos invitaba eh, el Francisco ¿no? eh, vamos a brindar por las locas les invito a brindar por las locas ¿no? Las locas que dicen, brindemos por las locas, por las inadaptadas, por las rebeldes, por las alborotadoras, por las que no encajan, por las que ven las cosas de una manera diferente. No les gustan las reglas y no respetan el status quo. Las puedes citar, no estar de acuerdo con ellas, glorificarlas o vilipendiarlas. Pero lo que no puedes hacer es ignorarlas. Porque las locas cambian las cosas empujan adelante la raza humana. Mientras algunas las vean como locas, nosotras, las personas, vemos el genio. Porque las mujeres y los hombres que se creen tan locas como para pensar que pueden cambiar el mundo, son las que lo hacen. Les invito a que pensemos en nuestras locas, las que han poblado y habitan en nuestras vidas Y que las hagamos presentes diciendo su nombre o diciendo pues la referencia que tenemos de ellas. ¿no? ¿No? Mi abuela Inés y mi abuelo Plácido, eran los lo calleguiños. Digámoslo así, barra libre. Pues ya te digo... Bueno, mi abuela, que no sabía leer, pero tenía una fe y una tranquilidad, que ella siempre me decía, no te preocupes mi niña, que mucho más se perdió la guerra de Cuba y hubo mundo. Y tenía una vecina que era tan pobre que no tenía ni con qué cubrirse. Y siempre me decía, no te preocupes, que nunca llovió, que no escampara. Y yo decía, pero Dolores, a veces llueve mucho. Y me decía, ahí te va casiña, pero ya escampará. Pero yo lo que te quiero decir es que detrás de las malas vienen las buenas. Y ella seguía pobre, que su marido no trabajaba Y yo decía, pero Dolores no le vienen las buenas Y ya voy terminando Pero después, <risa> sí. se casó la hija Con un hombre trabajador Y a Dolores le escampó Y así que y y, Muy bien, bien. Y muy bien. Y nada. Pues por Dolores. por Dolores Con decir el nombre tenemos sí de Porque si no, tenemos que hacer una serie De pucha de Fuca muy, muy bien Concha Salgado ¿Alguien más quiere expresarlo? Yo a Greta que soy muy fan de ella. Paz ni Elena Malena. Las, Las monjas de los jurados. Las monjas de los jurados. Y de los otros sitios, pero de los dos casos no pueden no, estar. No, no. Estuve... pues por las locas una loca, un previo ay, perdón, sí. una loca que era loco Julio López Ajá. Uf, y, y si sí. sí que era más loca sí. pues con esta, estas locas y toda la gente que tenemos tan adentro y que son parte de son nuestras ancestras ¿no? o algunas son todavía contemporáneas nuestras Importante siempre en cualquier proceso de desafío ¿no? hacer memoria y hacer reconocimiento porque somos parte de un camino ¿no? y, y venimos muy acompañada siempre de, de otras personas que han, han hecho ese, ese recorrido, otros recorridos pero pero es, es muy importante esa, esa memoria Porque vivimos en este tiempo, ¿verdad? Donde la desmemoria y la desmoralización son dos características básicas de este sistema. ¿no? Cuanto más presente perpetuo y por otra parte también no hay futuro, no hay pasado, pero también el fatalismo de no hay nada que hacer y total, ¿para qué vas a hacer cosas si las cosas no se van a cambiar? ¿no? Es... Dos características fundamentales para que realmente desconfiemos, nos aislemos y generemos esta esta situación que Fidel Delgado le llama el miedo ambiente en el que vivimos. Porque medio ambiente queda la cosa que ni medio, ¿me entiendes? Que está la cosa muy muy apura. A partir de ahí, qué importante en el hacer memoria el sentirnos una partecita en la que equilibremos ni prepotencia ni impotencia, ¿no? sino que agarremos, no nos apropiemos del poder que realmente nos ayude a sobrellevar el camino que, que tenemos, ¿no? sintiéndolo adentro. Y como otro previo eh, para, para nosotras importante, es que la, realmente... Eh, lo decía esta mañana también eh, Andrés, es muy importante saber de dónde partimos para ver los desafíos. ¿no? Y en don, desde dónde partimos, pues cada una sabemos nuestros terruños, ¿no? nuestros territorios, nuestras comunidades. ¿no? no va a venir nadie, digo, porque en Canarias estamos muy acostumbradas a que venga gente a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. ¿no? Y no seré yo la que venga a Galicia a decir qué lo que hay que hacer, ni muchísimo menos. ¿no? pero sí partir de, de esa esa primera mirada, ¿no? de análisis y también de sueño. Entonces vamos a aprovechar una cosa que, que es importante, que es la, la pregunta milagro, ¿no? que ahora se inventan las cosas y como le ponen nombres en inglés, pues se cree la gente que es una cosa nueva, ¿no? pero es lo de toda la vida. ¿no? Si nosotras cerramos los ojos... Lo pueden cerrar y pueden aprovechar para dormir si cerramos los ojos y pensamos bueno dormimos y cuando abrimos los ojos nos despertamos y está el mundo la realidad la comunidad la iglesia que soñamos qué características cómo sería esa iglesia vamos a decir también palabra no qué iglesia soñamos horizontal horizontal coloquial inclusiva, inclusiva. esclericalizada esclericalizada realizada es que es una palabra difícil sí, es más difícil hacerlo, sí, más difícil hacerlo. <risa> Maternal sí puedo más tentar más acogedora acogedora pobre pobre comprensiva Comprensiva. Libre. Libre. Sinodal. Sinodal. Alegre. Alegre. Humilde. Humilde. Mm. Ventilada. Ventiladita. Ventiladita. <risa> <risa> Oxigenada. Oxigenada. En salida. En salida. Ay, en en salida. En salida. <risa> ¿Lo dijeron que la ves? ¿Lo dijeron que Sí. Eh, una preocupación <risa> en salida sin exclusivas sin excluir a nadie, sin excluir a nadie. acogedora acoge. claro algo más hay un elemento muy importante que tiene el neo neoliberalismo ¿no? que se infiltra en nuestros corazones Que es acabar con la noción de alternativa. Y estamos todas infiltradas. ¿no? El neoliberalismo es como aquel refrán que decía la gente en México, ¿no? de cuando un dedo señala hacia afuera, tres miran hacia ti. Uh -huh. ¿No? Cuando hacemos críticas, ¿no? lo que hay que mirar es, ¿y nosotras qué? en qué somos cómplices? ¿En qué estamos siendo partícipes? ¿Qué, qué nos dice de nosotras? ¿no? Pero también en, en esa noción de alternativa, es muy importante este elemento que, que dice nuestra amiga Marina Garcés la filósofa muy interesante ella dice pensar críticamente hoy es plantearse cómo combatir la impotencia si la crítica había combatido la oscuridad hoy tiene que hacerlo contra la impotencia sacarnos de no puede ser solo eso y dice, la liberación hoy tiene que ver con la capacidad de explorar el lazo, es con Z, el lazo. Y fortalecer ese lazo, es hacer la experiencia de nosotras y del mundo que hay en nosotras. Es combatir la privatización de la asistencia. Combatir la impotencia es un texto preciosísimo que ella que ella tiene, ¿no? Por eso, desde nuestro nuestra mirada también, desde, desde nuestra fe, ¿no? ¿cómo hacemos para recuperar la anemia de esperanza tan grande que, que tenemos ¿no? en nuestro contexto, en nuestro mundo, en nuestras comunidades, muchas veces en lo personal, ¿no? que estamos tan desbordadas? ¿no? La esperanza hoy como, como principio político básico. ¿no? no quedarnos con lo que hay, y también el principio de incumbencia otro principio que como está funcionando una, un, un principio muy terrible que es la fantasía de la individualidad el pensar que podemos vivir sin la interdependencia y sin la ecodependencia ¿no? como dice el, el ecofeminismo pues esa fantasía de la individualidad nos hace plantear que podemos realmente vivir a solas, ¿no? aislada en nuestra burbuja ¿no? buscarnos la vida individualmente cuando eso es un imposible, ¿no? eso sí que es imposible y también en ese, en ese terreno búscate tú la vida, no te estés preocupando de las demás, no tengas escucha, no tengas empatía el principio hoy, por tanto, de incumbencia y de esperanza son previos a la hora de retomar esos desafíos ¿no? y a la vez se convierten en en desafío bueno pues sigo con algunos textos para que no se duerman por ahora hay pocas bajas que no es poco ¿no? bueno aquí es que dice la letra más chica y ya tengo que usar espejuelo Di, eh, en Ítalo Calvino en las ciudades invisibles dice esta frasecita tan interesante que estamos seguimos en el prólogo a mí me gusta un prólogo un poco largo vale Hay dos maneras de enfrentarnos al infierno que ya existe La primera es aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de dejar de verlo, cuando naturalizamos lo que sucede, ¿no? Y parece que es lo normal, ¿no? lo normativo más bien. Y la segunda manera es buscar y saber quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacer que dure y dejarle espacio. Bueno, esto que en nuestra iglesia eh, es aquello del sí, pero todavía no, no. Y en el que estamos permanentemente en el todavía no, todavía no, todavía no, que eso es que eso amarga. ¿no? Y no nos hemos acordado del sí. Del sí Hablan ahí ahora entre entre ustedes, de a dos, de a tres, con la persona que tengas más cerquita, cuál es la buena noticia que ya hoy tu comunidad de referencia o tu vivencia ya es esa segunda manera de vivir el infierno. Ya es buena noticia aquí, ¿no? en este contexto real. Un desafío que ya ustedes han llevado adelante o que han, han experimentado. Sí, me expliqué. Venga, voy a decirte. Entonces, pues, cuando para <risa> que sea <risa> posible. Esto ya de pueblo, porque, porque ahora ya no porque lo voy a ir enseñando así, porque si no hermanas Es que se pasa muy yo timpin. Ya tú sabes lo mío. <risa> de postos de gerilhas o meu problema com a minha comita e também a condição da política de segurança que nós estamos a fazer a utilização de si hay bullas es, que, es que hay vida han encontrado buenas noticias una cuantas alguien quiere contar alguna por acá Pepe que o arcebispo viñera a dar unha charla encrucillada Escuchamos un momentito Ése unha boa noticia repite, repite, repite Que o arcebispo viñera a dar unha charla encrucillada É unha boa noticia. Porque creo que nunca ningún arquebispo fixo. Para Lugo, para non as zonas, para os Mondoñedo. Estobera Lugo. Isto bolo Mondoñedo, Mondoñedo, pero de Santiago ninguén. Moi ben. Eso querer dicir que xa lle deu un pouco de carta branco. Siya <risa> gracias, Pepe. Alguien mante. Alguien es má. Venga, que no hace falta buena noticia. En la parroquia de los Tilos hacemos el foro de, del compartir. Muy bien. Todos Vamos. los años 30 y... Y comparten, bienes, servicios, comida... En este caso es, es la mesa. Compartimos, comparten. ubicamos aquí lo que trae la gente... Bueno. Por la festa de San Francisco. Un sí. círculo o silencio. Círculos de silencio. Sí. Qué bueno. sí. Eh, Como motivo del del inmigrante, sí. en Lugo se eh, hizo una visita a la catedral, luego una formación en la catedral, pero luego la comunidad que más asistieron ha sido latinoamericanos, que hay de distintos países, y, y hubo un compartir en el claustro de la catedral, y exponiendo sus alimentos típicos, donde hemos compartido la comida, luego festival y canciones, y música Qué bueno. pues, Entonces, una esperanza. además se, se, se oía la gente, escuchábamos, como que eso era la primera vez que se hacía así en conjunto aunque había alguna experiencia en una parroquia de que eso debía continuar en el futuro Muchas gracias Los pequeños grupos de reflexión Muy bien Pequeño. Esto por ejemplo É un depósito de agua, ¿verdad? La pastoral penitenciaria. La, La pastoral penitenciaria. Pastoral penitenciaria. Tan invisibilizada, ¿verdad? Ves, eh... no, yo creo que ahora está funcionando un bien. Pero no mucha información para contar. No sé? Está bueno. Sí, sí. En relación con eso... Acá. En relación con eso, pois pues, que o eh, noso obispo, Fernando, esta semana pixo peregrinación a pé, mollándose con, con grupo de presos da cárcel de, de Teixeiro e unha algún momento tamén nos acompañou e aquí a falamos tamén de que ah, os dois coincidíamos en que unhas situacións familiares nos ajudaran a descubrir descubrirnos doutra maneira no cariño interpersonal da parella a ah, bueno está bueno, gracias <risa> Elvira va a decir algo, pero sí, sí, sí. Mm, no. eu conhezo a unha muller que cura se iglesia do futuro non presente casualmente é a miña muller a ah, miña Cristina Moreira, mellor tesoro muchas eh, gracias pois pues é unha buena, buena noticia que non sei sé si se la conoceis, a mi desde luego me dio muchísima alegria entre otras cosas porque tengo una nuera que tiene esa religión. Desde la parroquia del Pilar, en la iglesia de Santa Marta, arriba de todo, eh, los domingos celebran, eh, depende del domingo, claro, porque no todos los domingos es la misma persona, celebran para acoger a, a personas que tienen otra religión que no es la nuestra, que no es la... Eh, ¿no? Bueno, son cristianos, pero hay muchos que son ortodoxos. que to... Yo de casualidad me enteré y, y tuve la gran alegría de poder decírselo a mi nuera. Y eh, sobre todo ella, la gran alegría de decírselo a su madre, que con 90 años viene a pasar temporadas y que está muy integrada en su iglesia de Londres. Con lo cual, creo que por lo menos estas personas que se acercan a esta iglesia van a ser felices y eso es importante, pero sobre todo la apertura que ha dado el arco para que esto se celebrara en Santa Marta en Santa Susana perdón, Santa Susana Santa Susana que depende de Pilar o sea que don Antonio del Pilar está implicado muchas gracias por aquí Elvira iba a decir algo non no, lo vamos a ver no, okay. sí, okay. sí, vamos a ver é unha boa noticia unha das boas noticias que se me ocurren é que eu estou cultivando moito amistades amistade mm -hmm. coa xente con grupo determinado ou con, con xente individual porque eu veixo que a amistade ten moito desagrado e Ten moito de compartir, ten moito de cuidado. Parece un, un tesouro que hai que... Esperanzador, ademais, non? Que pode ser multiplicador de... De boas buenas prácticas. noticias. Uh -huh. Que bueno, gracias. Perdón, por, no falo galego. Tengo perdona, asignaturas perdona, pendientes perdona, en los idiomas. Perdona, no. No, no, pero entendiste? entiendo. Y si no entiendo, sí, lo vale, agarro bueno, por el contexto. ¿no? No, no se preocupe, yo encantadísima. Es una música que me que me enamora. ¿Alguien ya. más? Buenas noticias por acá. Eh, como buena noticia para mí ¿eh? que tomamos a celebración a parroquia, bueno, na pequena comunidade que estamos independientemente de que haxa pura pero que non pode asistir e para que non se cerre a igrexia pois unhas cuantas persoas tomamos a palabra e mm -hmm. nos comprometimos en eso e seguimos creando comunidades, coitando a proclamación da palabra e celebramos sonetos, si, mandean ferrores que, que gracias e, a, a se sí, vamos a bueno. después nos las cuentan tendremos que hacer un canal de buenas noticias pero, pues, que ahora salimos el fondo fondo sur si sí, tú sí bueno, yo soy voluntaria de manos unidas y creo que también a través de, de ella pues hay una esperanza, hay una buena noticia en el infierno que tenemos en este mundo de hambre, de violencia y de, de, de, de, de, de, de <coughs> explotación ¿no? Entonces, pues, no es una comunidad ni, ni parroquia, pero una comunidad también mm. que bueno, gracias esto que hablas de, también el infierno de, de la guerra del genocidio ¿no? sí, sí. que también hizo referencia a Andrés esta mañana, ¿no? hay en más de 50 ciudades de todo el Estado español se plantean movilizaciones el 5, el 6 y el 7 de octubre ¿no? pidiendo y exigiendo el fin del genocidio, el alto el fuego en Gaza y el stop al, a la situación del comercio de armas de España con Israel y de Israel con España ¿no? también importante esa buena noticia de la respuesta de la exigencia y de ver Cuál es la complicidad acá y dejar de colaborar con, con aquel tema que nosotras decimos, ¿no? De la guerra empieza aquí, paremosla aquí. ¿no? Mañana es ateago aquí era la sede da asociación. Estupendo. Alguna buena noticia? Tú te habías animado no, eh, eh, eh, valorar a iniciativa de aí persoas que non atopan un lugar nunha comunidade, nunha nunha parroquia e deciden reflexionar sobre as lecturas do dos domingos nunha casa particular facendo grupo mm -hmm. Por acá, Vigoñes. Eh, durante todo este fin de semana e especialmente o 10 de outubro, ainda que coincide desacia dames aniversario do início da guerra, eh, se está celebrando en toda España vigílias de oración e eh, xestos públicos na rúa eh unidos a, a, a iniciativa por a Sornada Mundial ou por o polo trabalho de CEM e sí. unha boa noticia porque bueno, se pues está celebrando en moitísimas de... de... Sí, sí. que agresase unha a esa Sornada Mundial ¿no? e a messe o décimo aniversario de, de esa iniciativa e sendo unha de tantas non? la iglesia no, no siendo la única que celebra eso sino como a la, ¿no? la, realmente la, la iniciativa ese... lanzada por la OIT es. eh, bueno, la iniciativa como tal de Grecia y Grecia por el trabajo decente le sí, sí. eh, vamos a dejar los armados que bueno ¿tú quieres decir algo, no. Medani? No, porque yo leo la ahí. viñeta tenga ¿eh? cuidado con ahí. eso nosotros aquí no. hablamos de la amistad de lo importante que era y que la misma hacía la fuerza. Yo francamente, yo yo tengo ganas de trabajar, ya soy un poco mayor y me parece que la amistad es la base de todo. Pero lo que pasa que yo en mi casa no puedo llevar mucha gente, porque en mi casa ni tas si eres mía. Mm. <ríe> Pero a mí me parece que en las iglesias que debiera de haber una hora que nos pusieran a nosotros en algún sitio para reunirnos y hablar cosas y cada uno que por corazón de encuentro entonces, ¿no? Esa Sería una noticia. buena noticia Espacio de encuentro, de y eso preguntanza Muy bien ¿Por acá? ¿Bien? Les hablaba en la comida de Amador Fernández Sabater el hijo de del Sabater, del otro ¿Por <risa> Fíjense, él dice esta frase tan hermosa en un libro muy hermoso que les recomiendo que es Habitar y Gobernar. Pensar el cambio o la transformación social como una potencia que crece, una potencia compuesta de muchas potencias, potencias más rotundas o más tenue a veces imperceptibles, que hay que aprender a sentir para impregnarse de ellas para expandir e intensificar, acompañar la potencia que crece. Ese es el paradigma del habitar. Es lo que él propone. ¿no? Habitemos las buenas noticias, ¿no? Y potenciemos esas esas posibilidades de transformación que ya que ya son, ¿no? Que ya son. Otro previo muchos prólogos, pero necesarios ¿no? el poema es de una mujer de Guatemala se llama La hormiga, dice primero la hormiga le dijo quítame de encima esta pata enorme pero el elefante dormía entonces ella hizo un túnel y así fue como empezó la más increíble cultura subterránea de esto va Nuestra fe también, ¿no? De ir haciendo estas estos túneles, estas grietas a lo que es normativo, estas grietas a este modelo de sociedad que pone en el centro el capital, no no pone en el centro la vida, la sostenibilidad de la vida, de la vida en su conjunto. ¿no? Y desde esta mirada de la hormiga, ¿no? es el poner de alguna manera, un granito de arena pero ponerlo en el ojo de Goliath hacer las cosas sabiendo que es pequeño, que es poco pero intentar ponerlo en lugares estratégicos ¿no? con capacidad de mayor transformación pero desde lo pequeño ¿no? desde lo pequeño y y ahí pues hay también otro otro <coughs> cuento <coughs> no se están estresando ¿no? La veo tranquilita. ¿Qué es el mono y el pez? Es un cuento que es como una boda por lo civil, que como llegues un poquito tarde, te la perdiste. Vale, es el cuento más chiquitito que yo conozco. Dice, y de Anthony de Melo, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Le pregunté a un mono cuando le vi sacar un pez del agua y colocarlo en la rama de un árbol estoy salvándole de perecer ahogado me respondió lo repito puede repetir ¿no? ¿qué está haciendo? le pregunté a un mono cuando le vi sacar un pez del agua y colocarlo en la rama de un árbol estoy salvándole de perecer ahogado le respondió ¿qué le sugiere este cuento? en relación a a nuestra acción la iglesia, en la sociedad. Que no te metes donde, no te llamas y no preguntes primero. La, lo importante, la, que, es cultura, lo importante que, es cultura, que es la cultura. es la cultura. Porque el mono, el pobre, lo hacía como una infección, pero es porque no sabía las consecuencias. No preguntó. de sacar Falta de preguntas, ¿no? <risa> y esto de pasar de la buena voluntad a la voluntad buena, ¿no? <risa> Que todo eso lleva un proceso de motivación, de ponernos en forma para la acción, la formación, el análisis, la organización. El convertir a la fe, convirtiendo a la ideología. Ajá. Que a veces ¿verdad? esas fronteritas las traspasamos sin sin lucidez, no sin discernimiento y sin respetar. Y sin respetar. Pero lo de las monadas las hacemos en Canarias. ¿eh? Yo soy que aquí, en Galicia, me han dicho que no. ¿Sí? ¿Lo qué? qué? ¡Será el lugo! <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Habla por tu territorio! <risa> bueno, el mono y el pez también nos lleva a... ¿A qué preguntas nos hacemos para los desafíos? ¿no? Y qué importante retomar la, las preguntas fundamentales. Y, y por eso seguir... Eh, leyendo y escuchando y escuchándonos ¿no? para, para dejar de hacer esas monadas a veces no y hay preguntas que son eh, genéricas que es muy importante que, que las tengamos presentes ¿no? somos luz, somos sal quién es nuestro prójimo qué hemos hecho con nuestros hermanos y hermanas ¿no? anunciamos la alegría y la esperanza O la depresión y la ansiedad ¿no? pues estas preguntas que es volvemos también a, a evangelizar ¿no? quién es el prójimo la prójima en esta en estas situaciones ¿no? casi que es una, una obligación que moral que tenemos que plantearnos ¿no? para dejar de hacer monadas ¿no? hacernos esas preguntas y, y hacer las preguntas ¿no? por lo menos esta es la, la, la propuesta Y tienen en la carpetita eh, una, una hoja que tiene una cantidad de palabrejas, ¿vale? Y se titula, y el verbo se hizo carne, pero eso porque no había escuchado yo a, a andrés entonces, perdón andrés se te tendría que haber escuchado primero y después hacer la dinámica, pero con, con, tu, con tu velia. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Mm, me parecía que era interesante el que pudiéramos eh, tener un listado de, de, de verbos que son unos poquitos desde de, de la <coughs> experiencia, mis ojos que, que tienen muchos puntos ciegos y muchos puntos también de, de fuga y que a mí me gustó mucho Muy una bien. vez que escuché, tampoco me acuerdo, era en un encuentro de Cáritas a un compañero que dijo que Dios no es amor, Dios es amar. Y me pareció muy sugerente y que realmente nuestra fe es poner en marcha, en acción, ¿no? el verbo ¿no? y hacerlo carne. Por eso, eh, y siguiendo también esta, esta propuesta de que, que dice el, el amador, Sabater dice, el mundo se mueve esencialmente tal y como cada una, y cada uno es movida y movido y conmovido por los afectos ¿Sí? pues si Dios es Amar vamos a, a ir viendo qué verbos son desafíos y nos acercan más a ese centro fundamental que es Amar ¿no? que es digamos la, nuestra gran misión ¿no? y dentro de eso íbamos eh, a, a irlos colgando pero no los vamos a colgar sino los voy a ir enseñando y los tienen ahí ustedes ¿no? el primero es cuestionar entonces les invito a que ustedes ahí cuando cuando lo vean nos hagamos la pregunta de cuál ¿qué desafío tengo yo personal en relación a esto de cuestionar? ¿y cuál creemos que es el desafío de nuestra iglesia? por supuesto que no lo vamos a hacer aquí porque estaríamos hasta esto es sería una tanda de ejercicio ¿no? por lo menos de un mes pero sí que nos hagamos una idea de que lo micro es lo que hace el macro está esta llamada digamos permanente que, que tenemos que tener de la conversión personal porque es conversión comunitaria y porque a la vez también es conversión estructural pues eh, señalar ahí si, si hay algo que me resuena de lo que vamos compartiendo de los verbos como desafío hacia nosotras y también hacia nuestras comunidades ¿sí? ¿les parece? en cuestionar eh, poníamos aquí qué importante es cuestionar las miradas hegemónicas, las que se nos presentan como únicas las que se nos presentan como las verdaderas, las absolutas ¿no? y también aquellas que se nos presentan como las normativas ¿no? las de sentido común y el sentido común pues en, lo, en este sistema ¿no? se privilegia no lo común comunitario sino lo normativo ¿no? lo que va a mantener el status quo las lógicas por tanto eh, en las que estamos, las dinámicas y sobre todo cuestionar la naturalización de la realidad. ¿no? La realidad no es así porque es lo natural. No, no hay eh, no 25.000 personas, no mueren de hambre cada día porque sea lo natural, cuando hay alimentos para el doble de la población que estamos, ¿no? Si lo cuestionamos, nos acercamos también. Ya estamos a... Ah, Ah, ¿tú hace a la azafata? Yo sé que son montones, entonces a lo mejor es, es más lío. Como lo tienen ahí, lo van... Vale, y esto ya lo utilizamos después para no chiflarte. Gracias. Cuestionar sería como una uno de los desafíos, ¿no? Otro desafío que tenemos es privilegiar, equilibrar, perdón. Y equilibrar siempre es un ejercicio... Eh, difícil ¿no? ¿Mm? entre la tarea y la satisfacción ¿no? entre la misión y la relación, los vínculos ¿no? entre la protesta y la propuesta ¿no? que también muchas veces se nos va la manita de nuestra acción a un lado o al otro en nuestra iglesia, en la sociedad en nuestras organizaciones entre la prepotencia y la impotencia ¿no? Y también equilibrar entre la justicia de género, social y medioambiental. Porque no la, no la tenemos bien equilibradita, ¿vale? En la justicia social hemos ido trabajando bastante más, ¿no? Entendiendo la justicia como la paridad, como dice Nancy Fraser, la paridad en la participación, en lo económico, en lo político y en lo cultural. Significa redistribuir la riqueza, ¿no? ¿Cómo redistribuimos, redistribuimos la riqueza personal y comunitariamente, el reconocimiento, la representación? ¿Están todas aquí, toda la gente de nuestra comunidad? quienes están en nuestra comunidad? ¿Las que son muy parecidas a nosotras? ¿No? O es importante que, que esté otra gente. Equilibrar. También, otro verbo que se nos ocurría, es desprivilegiar, ¿no? sabiendo que los privilegios son como los sentimientos ¿no? que están y que lo importante es que hacemos con esto. ¿no? Yo soy blanca, pero blanca, blanca, hay zona transparente ¿no? Blanca. Como blanca tengo una serie de privilegios distintos a las personas negras o racializadas en general, Pues desprivilegiarnos y desprivilegiar también, digamos, nuestra iglesia, ¿no? Es conocer nuestros privilegios y ponerlos al servicio, ¿no? Deshacer esas lógicas, compartir, ¿no? El gran verbo fundamental, ¿no? Revisar nuestro estilo de vida. Esto sí que durante una época, pues, el tema de la sencillez, la sobriedad... ¿no? en nuestra iglesia también y personalmente ¿no? que realmente intentemos cooperativizar todo lo que tocamos ¿no? hacerlo cooperativo, colectivo, comunitario ¿no? y aquello que, que se hace que es pues renunciar muchas veces a los privilegios ¿no? para que puedan ser realmente compartidos ¿sí? ¿Cómo vamos de privilegios? ¿Saben? Amaya Orozco, una ecofeminista, plantea que el sujeto que se privilegia en esta sociedad, esta sociedad que es capitalista, que es racista, que es colonial, que es heteropatriarcal, ¿no? que es ecocida, que destruye nuestro... nuestro Esta mañana lo decía un compañero, ¿no? Que es depredadora con la naturaleza y es también homicida. Suge eh, hay un un sujeto que privilegia, que ella dice que es el BBVA, que no es el banco que está vinculado a la industria armamentística, vale no quiere hacer ella tampoco en ningún momento ningún tipo de, de publicidad. El BBVA es, el sujeto privilegiado es blanco, burgués, varón y adulto, ¿no? al que le añadimos el UF, ¿no? heterosexual, urbano, flaco, sin diversidad funcional, sin ningún tipo de sufrimiento psicosocial, los que salen en los anuncios, ¿no? especialmente de colonia y del Día de las Fuerzas Armadas. ¿no? Desde esa perspectiva, el no supone cuestionar. ¿no? Y a veces las estructuras, las instituciones, se hacen al servicio de estos privilegios ¿no? y de estas personas, de crecer. Pues potenciar una vida donde volvamos a valorar lo más cercano los lazos, los vínculos lo local el despacio ¿no? el fuego lento en vez del microondas ¿no? los procesos no lo instantáneo la inmediatez ¿no? la vida, como decíamos, más sencilla más sobria, más austera ¿no? este sería el Otra otra propuesta de desafío hacia nosotras y hacia, hacia nuestras comunidades, ¿no? Esta me encanta, desmilitarizar. Me encanta porque es una perspectiva en la que dedico algo de tiempo, ¿no? Ustedes sabían que el Estado español derrocha 164 millones de euros cada día en gasto militar. 164 millones de euros. ¿Se imaginan eso invertido realmente en alimentación, justicia, vivienda, servicios sociales, sanidad? 164. No solo lo de defensa, sino en los 15 ministerios hay partidas presupuestarias de gasto militar reconocido bajo criterio de la OTAN, ¿eh? No de cosas que decimos los pelúos, sino de una manera científica pues desmilitarizar también desmilitarizar nuestra vida, nuestros cuerpos también supone desmilitarizar nuestra iglesia ¿no? una iglesia que por lo menos en Canarias bendice a las tropas cuando van a intervenciones en el exterior bendice en armamento ¿no? esa iglesia que tiene una capella, eh, capellana ¿no? y que tiene eh, arzobispos eh, militares, castrenses, ¿no? de alguna manera, una iglesia y nosotras que participamos en la construcción del enemigo, ¿no? de los que están enfrente, de los otros, ¿no? y si son otros, pues hay que permitir el daño, hay que eliminarlo porque son los distintos, son los que nos vienen a invadir, ¿no? desmilitarizar nuestras palabras, nuestros símbolos y exigir pues que en los tres pilares que se sostienen la guerra y los ejércitos y la militarización, que no es más que una lógica que solo entiende la violencia como respuesta, hacer crecer la cultura de la no violencia. ¿no? Una cultura en la que en nuestra iglesia es también un, un gran desafío, ¿no? y dejar de contribuir con los recursos económicos con los recursos culturales y con los o ideológicos no de esa guerra cognitiva que, que nos han metido en la cabeza y que, y que funciona o los recursos personales ¿no? aquel lema que teníamos de imagínate que hay una guerra y nadie va <coughs> y que nocola no se colabora por ejemplo lo que se gasta en españa en investigación y mate y militar es tres veces más a lo que se que invierte en investigación y más de y de salud pero te obligan a ir hija. no, ya no y sí, no, pero no obligan sea, no. bueno, las obligaciones esas es otra, otro de los verbos desobedecer, ¿no? Vale. aquello que decía María José Vigil que hay que obedecer al Señor no al Monseñor ¿no? <risa> hay que aprender a, a discernir realmente a quienes tenemos que obedecer en nuestra iglesia el desarrollo de la desobediencia no organizada, colectiva ¿no? no queremos heroínas ni héroes que vayan en solitario, ni muchísimo menos ¿no? porque hasta Jesús que era eh, nuestro maestro tenía equipillo ¿no? de aquella manera porque vamos, llamarse discípulo ahora mismo es como un medio insulto no menúa panda ¿no? menúa panda, tenía ahí el amigo de militarizar descentralizar es otra de las cosas que vivimos en las periferias ¿verdad? ¿Eh? cuando se centraliza de tal manera que eh, todo tiene que pasar por el centro, todas las decisiones tienen que ser de una manera y lo que se hace no es potenciar la unidad sino la homogeneidad no lo decía también esta mañana eh, eh, Francisco ¿no? o sea, el obispo ¿no? de acá. bueno pues descentralizar es, también tiene que ver con abolir nuestras fronteras y abolir las fronteras que tenemos físicas, psicológicas, morales y también eh, de alguna manera aquellas que, que realmente tenemos. Y descentralizar también significa ir acabando con ese proceso de acumulación. Vivimos en este como dice este, este autor también, en el capitalismo libidinal, que es más, más, más, siempre más. ¿no? Siempre queremos acumular más. Como dice alguna gente, es acumulación por desposesión. Se acumula la riqueza, el poder, la propiedad en pocas manos a costa del robo de las mayorías. El último informe de intermón que dice que el 1% tiene la misma riqueza que el 99% de la población, también eh, interón me entiende no no es no es una panda hippie se lo digo desde ya. ¿Vale? ¿Sí? tienen un, un, un, por supuesto un, un gran eh, rigor no por eso descentralizar también supone como vamos las cuartos vale es que son muchos verbos Que, hay, que hacemos carne y que hay que hacer carne. Y esos son regulares, ¿eh? ¿Eh? ¿No metamos poros irregulares? No los libros. <risa> <risa> no, no, no, no, no, no. Imagínate, imagínate. Retejer, ¿no? En el retejer, voy a hacer rapidica. Las personas estamos rotas en este sistema. Estamos fragmentadas. Una cosa es lo que pensamos, otra lo que sentimos, otra lo que hacemos, ¿no? Las, las personas de nuestras comunidades, las comunidades están rotas de vínculo por el, el ejercicio del aislamiento, la desconfianza, ¿no? Pues retejer es un verbo muy importante, crear espacios de encuentro, de relación, de vínculo, de amistad. Tejer comunidades y confianza, reconectarnos con nosotras mismas porque estamos muy desconectadas de nuestro cuerpo y desconectadas de nuestra vida y también de nuestros espacios más cercanos. Y eso nos lleva también a desaprender los racismos que, que tenemos. ¿no? Eso nos invita a un ejercicio bellísimo que es desear. ¿no? Dice el Papa Francisco, así para quedar un poquito como decente. ¿no? Dice, desear es reactivar y mantener el fuego vivo que arde en nosotras y nosotros, y que nos impulsa a buscar más allá de lo inmediato y más allá de lo visible ¿no? es desear eh, la conversión, seguir deseando ¿no? yo me acuerdo que mi abuela Inés siempre decía yo pido por para que me crezca la fe para seguir teniendo fe, yo no la comprendí decía, para qué pide eso, ¿sabes? hay que tener fe para pedir eso no para qué pide, no y es muy interesante no es ejercicio de seguir deseando tener ese ese anhelo ¿no? avivar ese fuego ¿no? y desear dejarnos ser y hacer ¿no? por el, el alfaredo ¿no? esta, esta es una tarea que que, que también es una, una gran invitación abrazar la diversidad En nuestra iglesia reparar los daños de las expulsiones personas Lgtb y q+ medianas ¿no? gay bisexuales asexuales intersexuales divorciada migrantes eh, intelectuales quedícolos que, que van muy avanzadas a, a lo que podemos hacer la digestión las comunidades, Aprender, por tanto, a abrazar la apertura, la comunión, las personas abrazar a las personas trans, a las religiosas, eh, a las que se han secularizado, a las personas abusadas ¿no? por abusos de poder, por abusos sexuales, etcétera, etcétera. ¿no? Abrazar la diversidad es un gran desafío para cada una de nosotras y también para, para nuestra Iglesia, ¿no? recordar bueno empezamos con el brindis así que hacer memoria hacer memoria ¿no? porque somos decía Walter Benjamin que no hay mayor dominio que el olvido ¿no? entonces no olvidar ¿no? para que no haya dominio ¿no? no haya esa violencia esperanzar esperanzar decía Paulo Freire porque lo tengo aquí, ¿eh? no me lo sé de memoria. <risa> o sea, las posibilidades que hay son son básicas. Dice es preciso tener esperanza, pero esperanza del verbo esperanzar, porque hay gente que tiene esperanza del verbo esperar. Y la esperanza del verbo esperar no es esperanza, es espera. Esperanzar es levantarse, esperanzar es llevar adelante esperanzar es juntarse con otras personas para hacer que la realidad cambie ¿No? esperanzar ¿no? la apertura a otros futuros eh, que están por llegar ¿no? eh, a ver, a ver, a ver sospechar bueno, ya hemos dicho cuestionar sospechar de espiritualidades que nos desconectan del compromiso del hermano, de la hermana De que nos aplaudan excesivamente y nos inviten a distintos espacios de poder hegemónico nosotras somos, acuérdense de la hormiga gente que hace una cultura subterránea hace grietas, hace túneles ¿no? para buscar la luz de lo que sucede sospechar de lo que sucede ¿no? que no es estático, no siempre tiene que ser así ni va a ser así ¿no? ¿me da tiempo a unos poquitos más? Sí. son de pinte y 20 termino o, sí, sí, sí, lo, sí, o lo dejamos aquí no, ¿Sí? Sí, sí, yo, no. termino por sí, yo, yo. sí. sí yo, yo. bueno quedan unos poquitos lo digo rapidito desmercantilizar ¿no? todo lo que supone que en este sistema todo se convierte en objeto ¿no? las relaciones, los vínculos, las personas etcétera etcétera hacer todo un ejercicio de gratuidad ¿no? volver a recuperar lo, el valor de lo gratuito ¿no? y que no todo se compra y se vende romper las inercias y los automatismos esto es muchísimo más difícil de lo que pensamos porque salirnos de la rueda del jaste pues, supone muchas veces ¿no? que hay que siempre tener para romper las inercias y los automatismos espacios de resistencia espacios de juntanza, espacio para hablar de nuestras heridas y sanarnos colectivamente ¿no? para que nadie se rompa con, con esta salida ¿no? acuerpar, como dicen las compañeras de feminismo comunitario de Guatemala, ¿no? que volver al cuerpo y que es poner el cuerpo y que significa también el apoyo mutuo, ¿no? la importancia de volver a recuperar Lo, lo conjunto ¿no? esto es una velocidad tremenda ¿Sí? nunca había dicho tanto verbos en poco tiempo ¿Sí? ternurizar no sabemos si existe pero queda inaugurada la palabra ¿no? intentar buscar que todo sea a través como decía doctor Yes que la belleza cambiará el mundo con belleza, con ternura, con delicadeza con amabilidad, con dulzura ¿no? con afecto porque esto nos transforma ¿no? por lo menos desde mi humilde experiencia ¿no? y es la fuerza de la no violencia ¿no? la circularizar antes ya se ha hablado de eso no sin jerarquía ¿no? tomando las decisiones conjuntamente repartiendo las tareas ¿no? viviendo el ser comunidad de verdad ¿no? y sabiendo que obedecemos a unos principios a unos valores ¿sí? la circularidad volver a la circularidad que que a veces vamos perdiendo ¿no? de clericalizar ustedes saben más que yo de esto Así que no hace falta tampoco darle más más asunto despatriarcalizar nuestra iglesia y nuestras lógicas y nuestras maneras ¿no? la revuelta de mujeres yada la red miriam Eh, el buscar la juntanza con, con todo esto de poner en valor eh, no solo la igualdad sino visibilizar la importancia de los, la revolución de los cuidados de lo reproductivo ¿no? y que tome otro punto lo productivo, despatriarcalizar uff, lo que nos queda ¿no? es más trabajoso llega un punto que ya uno dice Jesús, de verdad ¿Sí? profetizar Volver a rescatar esta dimensión tan abandonada de la denuncia y el anuncio, de la protesta y la propuesta, de construir microutopías, utopías cotidianas ¿no? que se van juntando con otras ¿no? y que van construyendo y aspirando a esa utopía eh, digamos más más amplia. ¿no? Profetizar y, sobre todo, cuidar a las que nos defienden, cuidar a las que hacen eh, ponen el cuerpo para denunciar, ¿no? porque es muy importante también entender que esta es una, una tarea de todas, ¿no? Darnos tiempo, eso es siempre se pide al final, ¿no? <risa> Darnos tiempo porque hoy la, la máxima precariedad que vivimos es la precariedad del tiempo, que es la precariedad de la vida, ¿no? Darnos tiempo, todo lleva tiempo, bueno, ya lo sabemos, ¿no? hoy nos hablaba verdad Andrés siglos y siglos y, y para cambiar un trocito y chiquitito de un paradigma muy grande ¿no? Ese, paciencia ardiente ¿no? como como nos decían también en, en la teología de la liberación paciencia ardiente darnos tiempo ¿no? desobedecer aquello que realmente es injusto, que es ilegal que, que nos pone en jaque a nuestros valores ¿No? y hacerlo colectivamente públicamente pedagógicamente fortalecer y fragilizar ¿no? aquello de que nuestra fortaleza es la fragilidad realmente hacerla hacerlo hacerlo carne ¿no? y experimentar no nos queda más que el ensayo no experimentar nuevas formas de ser nuevas maneras de relacionarnos de ser colectivo de ser comunidad de ser iglesia experimentar atrevernos ¿no? ser así como como gentes que, que realmente eh, nos salgamos digamos de, de la media ¿no? hay un cuento para acabar con todo esto perdone por la lluvia de verbos y ¿no? Un cuento que, que me contó un, un amigo que, que está en Mozambique, Manolín, que cuentan allá, ¿no? y con esto acabo, con respecto a los desafíos, y ahí nos quedan muchos desafíos para nuestra vida y para la vida en comunidad, ¿no? y, y con nuestra vida eclesial y, y social y política. ¿no? Y es aquello de un día Ya se estaba poniendo el sol. Cada vez se veía todo más oscuro, más oscuro, más oscuro, ¿no? Y el sol iba bajando, iba bajando. Y el sol iba viendo que aquello estaba oscuro, oscurísimo, cada vez más, más, más oscuro. ¿no? Y decía el sol, tengo una preocupación, es que se está quedando todo muy oscuro. ¿no? Y, y pasaba todos los días, pero ese día estaba como, como más consciente el sol, ¿no? Dice, esto se va a quedar muy muy oscuro ¿no? dice, y sé quién dará luz a todo a todo este mundo ¿no? y dice que en el fondo ¿no? vio a unavelita muy chiquitita muy chiquitita y en distintos puntos que dijeron haremos lo que podamos <risa> Non sei se si vos surde alguna reflexión así rápida alguma cousa que, que queiramos decir alguna idea, bueno, xa so deixemos bastante ¿no? pero alguma cousa que lle aportar a, a a mis col dón a tona da Como hemos ido hablando, ¿verdad? Que es distinto el conversar. ¿O tengo acento? ¿Es argentino, uruguayo? Es canario. canario. Yo nací en Canarias. Me parieron son, allá. A mí son todos iguales. Argentino, uruguayo, canario, todos. Chilenos. Eso me vinca. A mí me pasa con la callegas, que todas me suenan igual. Las callegas que no perdon el paso. Bueno, es, tenemos muchos desafíos, eh, es maravilloso tener desafíos porque nos mantiene puso, vivas, ¿no? ¿Quién de Córdoba? ¿Túan? Mi y mi Amacho son de, de Ucadi. Pero la idea fue de las que lo La idea de Tuanay o de Madriña, de, de qué. ¿No? Ah, ¿Quién te nombre de Córdoba? En honor, en honor a una de mis abuelas, de mi mamá. Sí, eso se ha modificado antes. Mira, eh, la desmilitarización, yo le hace poco que era interesante empezar a usarlo en el lenguaje. Por ejemplo, decir tenemos que luchar por... Sí. Esto hay que combatirlo para… ¿eh? esta batalla está perdida, esta batalla está ganada. Uh -huh. Es decir, ir eh, excluyendo del lenguaje común sí. palabras bélicas, sí. palabras que, que denotan violencia. Es muy interesante eso porque eso va pasando, ¿verdad? Eso es. y nos va calando adentro ¿no? matamos dos pájaros de un tiro ¿no? nos estamos pasando bombas no, hay, hay mucho eso es. muchas palabras que en nuestro imaginario nos construyen entendiendo más allá de las palabras se nos va colando una lógica que solo ve como alternativa frente a la relación y a la gestión de los conflictos, la violencia ¿no? Entonces, eh, a veces el cambio de palabra nos ayuda a ese cambio de imaginario y de lógica. ¿no? Así que mm -hmm. muchas gracias por claro. recordar. Mm -hmm. Sí. Bueno, te un momento. Pepe. Pepe y Norma van marchan ahora, voy a abrir esa puerta. Digo, si hay alguien que tiene coche y quiere salir ya, Porque se en sí, todo tonto. caso me quedaría No, pero que despois vamos a abrir, eh, non os preocopedes, sí, é dicir, os que no. queren marchar agora. Están de compañía claro. vale. de marchar. Non queren, teñen. Si é gráfico, pero moito grazas. Todo. Eu. Eu. Ao. En cinco minutos, na via que os no teñen. Que non no, no no no, no, no no no poden no poder che por toda esta, esta aportación con cantidad de verbos, alguns inventados, pero me parecen vertiximos. Eh, cada nemos dá moitísimo de sí. Pero me quedei eh impactada de des desmilitarizar, como é posible que cada día se gaste 136 millóns, 164 millóns, millóns de euros. 164 millóns de euros cada día. Entonces, ni sabemos, ni pasa nada, que parece que é o máis normal do mundo. Iso é es como tema da fama, como tema da vivienda, tantos outros que a mí me parece de escándalo. ¿no? entonces hai cousas que hai que eh, no sé, denunciar e sacar y sacar a reducir, si senón no parece que estamos que bueno, que nos aquí no pintamos nada, que si que pintamos si que pintamos, a mi parece que os escándalos no, no, no. con todos os temas de, de asas pues de de que estamos derretendo que non se sabe de eles e aquí somos cómplices que hai gobiernos corruptos aquí sí, tamén, pero nos estamos participando Sí. Sí. Entonces, claro, que hay, que, hay que estudiar más lenguística, hay que seguirla mantiendo, porque claro, si no, se queda en paro. Bueno, vale. <risa> Otro no nos interesa tanto. Sí, sí, sí. La reconversión es posible, sí, pues, disculpe, si sí, hay sí. que... No, no, y que no es con la persona, sino con, con la estructura, ¿eh? Eso siempre es muy importante. Sí, sí, sí. Que acuerdo. a veces también en la no violencia es una de las cosas que más dejamos claro, ¿no? una cosa es la persona, otra cosa es el personaje uh -huh. y que vamos siempre como para el cambio de uh -huh. los mecanismos, la dinámica las estructuras ¿No? y que las personas pues, lo es malo que que es que nos perfecto. obligan a gastar más el famoso sí. 2% sí. que ya España lo tiene superado ¿no? porque en cada consejo de ministro entre otras noticias siempre hay pues 300 millones para eh, los eh, los equipajes de, de la gente militar, ¿no? 300 millones. ¿no? 300 millones. ¿no? Y después, a lo mejor, 100 millones para el país, que es España, que tiene la pobreza infantil más grande de la Unión Europea, y 100 millones para un programa. Y dicen, oh, ¡qué cantidad de dinero, eh! Tú dices, ¿cantidad de dinero? 300 para... ¿no? A veces es, es el desconocimiento y también a veces cuando hacemos esas comparativas, ¿no? O otro aspecto, pues BBVA, el Santander, la Caixa, son los tres bancos ranking ¿no? que están vinculados a la industria armamentística y tres de cada cuatro armas no se podrían desarrollar si no es por la financiación. ¿El negocio de la guerra funciona? No solo por el gasto el militar, por la investigación, la industria... Santander, ah. ¿Santander y la BBVA y la Caixa. Y la Caixa. Ah, yeah. Nuestro no, no, dinero, no en el caso no que alguien tenga... El verbo, no en el caso que alguien tenga, banca ética. ¿Cómo no? Como mínimo, como mínimo desde nuestra fe. No podemos seguir colaborando con... ¿no? Pero claro, para eso nos hace falta contarnos, informarnos, compartir... ¿no? Esto que, que dices... ¿no? De despelar la realidad y que a veces es, eh, digamos dicen en tenerife que hay que ser como como moscas en leche ¿no? claro. ¿Mm? sí, sí, sí. de moscas cojoneras o, o aguas fiestas no todo sí. bien aquí no pasa nada no pues a nosotros nos toca habitar en, en la incomodidad ¿no? y en esa en ese en ese puesto muchas veces que es desvelar no poner a la luz los conflictos y sacarlos a, a la luz los conflictos, ¿no? ah, lo profesiones. Profesiones, claro. claro. Pero con el beneplácito de, de, de las comunidades y de las jerarquías, entonces ahí, Pongamos en jaque esas cosas, ¿no? Mira, yo pondría aquí un, un verbo o, bueno, de alguna manera puedo سيرo cuestionar, pero o verbo informar. aquí. Yo eh, por, digo porque por sí, ejemplo esta mañana canto viña de viaje de para aquí en coche. Pois, casualmente, nacer, oín unha entrevista a unha politóloga iraní que está vivindo en Madrid. Non recuerdo o nome. Sí. Pero daba un, con detalle e con unha seriedad científica que me pareceu moi sólida unha, un porqué do que está pasando na guerra en Oriente Mediano. En Oriente Mediano, Media, uh -huh. E quede impresionado de do feito que parece que é un feito comprobable de que o, o ataque de Jamás era un ataque sabido eh, e xa calado, adrede, para que se divise de pé Eso. que máis era, dicía oela, por suposición e por análisis é eh, porque, bueno, porque xa, polo visto, xa o New York Times o dixo no seu momento que era evidente que era así e toda a lógica que hai detrás o que se aspira e, e por que non se para etcétera, claro. que quedo impresionado non sei se todo o 100% é verdade pero a mín chegábame como, como, como a unha cousa moi sólida na información e nos datos que daban que bueno, eh, bueno. Eh? informar por o visto, dixerme que, haciendo... que saíra onte na sexta unha entrevista esta mullera onta noite, non vinha esa entrevista pero dixerme que saíra y popularizando el lenguaje, ¿no? Tú esta mañana también lo, lo planteaba haciendo llegar las cosas en un lenguaje que todas las personas lo podamos entender, ¿no? Porque a veces, como decimos allá, hay gente que habla muy bien, pero habla en difícil, ¿sabes? Y una dice, ¿qué en difícil? A la mitad de la frase y dice, sujeto a la oración, te perdiste, ¿no? Y tienes que volver a hacerlo, además, con un lenguaje bello, artístico, Eh, que, que nos llegue, que nos conmueva ¿no? porque ya estamos sobre a veces, saturadas a veces de información ¿no? y de titulares quizás un tipo de información dar otra otra manera de, de informar ¿no? y, de, y de analizar Bueno, yo te quería decir una cosa Dígame Tú estás hablando muy bien y me parece muy bien todo lo que dices pero vosotros en Canarias... Todo bien. ¿sí? Todo bien. ¿Y, y cómo hacéis para que ahí esté mejor? ¿A dónde qué tenemos que hacer nosotros? Porque aquí hay gente muy válida, ¿eh? claro. Hay gente joven rapidísima, pero ¿a quién tenemos que recurrir para poner a funcionar esos esos métodos? Nos tenemos que poner a funcionar cada una, pero cada una. Y en nuestras comunidades Y en nuestra comunidad. No nos queda otra. Es que yo tengo misa en mi parroquia cada no sé cuándo, y el cura se escapa porque tiene 10 parroquias y parroquia. sí, yo quien me dirijo conectar, organizarnos organizarnos y, y ya ¿No? a mí esto me gusta no hace falta no, no, no, no, no hace falta ¿qué pasó ahí atrás? No ¿hay otro verbo? que inventé yo hace tiempo, que es pandorizar pandorizar Abre la caja de, de pantalones, deja que toda la mierda que hay debajo de la alfombra salga y se ventile todo. <risa> <risa> Profetizar tiene algo que ver pero es menos romántico que, <risa> que pandonizar, <risa> ¿no? Sacar a la luz, ¿no? Sí. Sacar a la visibilizar, la visibilizar ¿no? Visibilizar. <risa> muchas cosas que se tiende a, a meter en la caja para que no sepan se curten, la falta de transparencia todo ese tipo de, de cositas que en la iglesia a veces tenemos importante y hacerlo con más gente y cuidarnos y cuidar a las que en cada momento van a ser digamos las que pongan el rostro no, Aquí de no perder el rastro al rostro ¿no? importante también porque a veces venimos de esa cultura del sacrificio y, y mucha gente se ha quedado en el camino ¿no? y rota y... tiene que ver con mi claro entonces está buenísimo hacerlo pero cuidándonos y cuidando a, a quienes lo hacen bueno pues un montón de gracias me llevo un montón de verbos un montón de caras un montón de ideas que me, a mí por lo menos me, me nutre mucho a, a seguir así que muchas gracias Marisa shit Gavas a